Historia del Cerro Chivo Cuentan hace muchos años que en un cerro había una iglesia y en esa iglesia había un padre que era muy avencioso y el corazón tenía el corazón de codicia. Y unos campesinos le dijeron que había un venado de oro escondido en iglesia. Y el padre como era muy ambicioso soñaba en tener venado y uno de sus sueños le encontró a Luzbel y le dijo ¿Quieres encostarte al venado? Sacrifica un animal en nombre mío. El padre, como muy contento, le dijo que sí. Y de cada fin de año celebraba la misa, tocar las campanas en contra de los pastores y chivos. Y les dijo que le regalaran uno, pasando para el sacrificio. Cuando le ponía en sacrificar al chivo, escuchó un ruido la iglesia se convertía en montañas y, y los ellos se convertían en piedras y el chivo con él y dice en mi misma actualidad dice que son los guardianes de la iglesia y cada 31 de diciembre de cada año se abren las puertas se arevería a entrar.